Buenos días, alicantinos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Oir Radio 4G, la radio de la Organización Impulsora de discapacitados en España. Nos estáis escuchando en el 91.4 del FM de Alicante y también desde fuera de nuestra querida ciudad, podéis escucharnos en la página web de la radio de la organización de la OID, Oír, www.oidradio.es, www.oidradio.es. Hoy estamos un día más presentando este futuro programa que se llamará Tertulias Alicantinas y que consistirá en una tertulia todos los viernes sobre los temas que más nos preocupan a los alicantinos, tanto política local ¿no? de Alicante como también incluso política nacional e internacional. Asimismo, hablar, tendremos una sección de historia patrocinada por la página web alicantepedia.com, proyecto que yo tengo el gusto de, de liderar, e incluso tendremos también una agenda cultural para que los alicantinos puedan saber qué eventos se mueven este fin de semana y esa semana en Alicante. Y aunque el programa empezará en enero, ya desde este mes de noviembre y diciembre estamos eh, presentando a los que van a ser los futuros tertulianos de este proyecto que nos hace tanta ilusión. Y bueno, si bien entrevistamos el, las semanas pasadas a José Luis Lorenzo, el concejal socialista de San Vicente, y la semana pasada a Raúl Estrada, antiguo asesor de UPID en el Ayuntamiento de Alicante, en la anterior legislatura, hoy tenemos con nosotros a la concejala del Partido Popular, Marisa Gallo. Hola Marisa, muy buenas. Hola. Hola David, muchas gracias por invitarme. Bueno, muchas gracias a ti por venir y por embarcarte en este proyecto, que en fin, siempre se lo digo a todos los invitados, es una cosa nueva, por, por mucha ilusión que nos haga, pero siempre conviene llevar un riesgo, ¿no?, meterse en un barco que no sabes cómo, cómo va a navegar. ¿no? no, pero seguro que va a salir muy bien, muy, muy bien. Pues te la Agradecemos mucho Marisa, yo me presento, soy David Rubio, soy politólogo y periodista por la Universidad Miguel Hernández de, y la Universidad de Toulouse. Pero bueno, hoy lo importante es Marisa, que nos ha venido aquí, y antes de empezar a preguntarte, evidentemente te voy a preguntar por el lío que tenemos en Alicante el Ayuntamiento, con el Alcalde y con todo. Te voy a preguntar por, por tus áreas, por deportes, por protección animal, hablaremos también sobre Cataluña, porque una semana más hay que hablar de Cataluña, siempre están pasando cosas... Pero en primer lugar, me gustaría que los oyentes conocieran quién es eh, Marisa Gallo, ¿no? Que hagamos un perfil tú y yo. Tú eres jugadora de balonmano. Ex jugadora de ex jugadora de, de balonmano. Jugaste en, en el Mar Alicante, aquel, sí. aquel mítico Mar Alicante, ¿no? Subcampeón sí. de la Copa de la Reina, subcampeón de Europa. un sí. equipo Yo creo que es el último gran equipo, ¿no?, que hemos tenido deportivo, que hemos tenido en Alicante, sí. ¿no?, en cuanto a resultados, ¿no?, estoy hablando, ¿no?, desgraciadamente ha desaparecido desde hace, desde hace unos pocos años. Luego estuviste en Agustinos, sí. también. Oye, qué buena pinta tiene el Agustinos este año, ¿eh? Ac la... Acaban de ascender y están ya en posición de, de, de playoff de ascenso. La verdad es que sí, además han invertido bastante dinero para poder hacer un proyecto de futuro bastante grande. Y, vamos, se aspira ya a cualquier cosa, porque antes sí, era, sí, se sí. hablaba de la permanencia, pero ya no, no se puede yo, hablar se ha de esos objetivos. Claro, claro. sí, sí, y, sí. y eso, Marisa, que están teniendo impresionados importantes, ¿eh? Sí, lo que pasa que sí, que es verdad que tiene una plantilla muy amplia uh -huh. y puede contar con grandes jugadores, sigue uh -huh. teniendo pues a Adida, que es un gran maestro de orquesta, en portería Kiko, que sí, es, sí, un es un muro, ¿eh? entonces realmente lo de las bajas al fin y al cabo pues sí que te hace llegar en algunos partidos con algunas dudas, sí. pero vamos, que lo tienen, lo tienen muy muy bien. ¿Estuviste en el partido de Copa? No, no yo, puede... Ir. Yo me enamoré en ese partido, digo el que pasaron, ¿no? Eh, sí. Me enamoré de Kiko ese día. ¿No sabes la que sacó es, <ríe> ese hombre? Es brutal. Qué partido, más emocionante. Pasamos en penaltis, mm. mítico y tal. Muy, muy, muy bonito. Yo no sí. soy, te voy a decir la verdad, no soy un gran seguidor de balonmano, pero me gusta más el fútbol de toda la vida. Pero aquel día... digo Es que esto de balonmano mola mucho también. Sí, además cuando son partidos así, yo creo que el balonmano engancha muchísimo. Sí ¿no? A gente que no lo conocía o que lo conocía muy poco, cuando ves, llegas a un partido dices, ostras, es que esto es una maravilla. Y además en la igualdad, ¿no? Muchas veces mm. sí que se nota la diferencia en fútbol, por ejemplo, un equipo bueno uh -huh. a otro de menos nivel, el partido se te hace un poquito más largo de lo normal, pero en cambio balonmano siempre encuentras un atractivo uh -huh. especial. Sí, sí, sí, además ese día fue muy bonito porque encima, claro, como es Agustinos es un colegio, van todos los niños siempre, ¿no?, de categorías inferiores y claro, aquel día todos rodeando, aquí Copadilla, sí. <risa> todos rodeando el campo muy, y la verdad es que fue muy bonito porque encima se ganó, ¿no? Se acabó sí. pasando. Bueno, eh, pues quiero, quiero que nos cuentes, Marisa, pues ¿Cómo y por qué una jugadora de balonmano, Alicantina, se mete en política y en el Partido Popular? ¿Cómo, cómo sucedió esto? <risa> bueno, yo ya. Yo, yo era, cuando era jugadora también ya estaba afiliada. Yo soy simpatizante desde los 16 años, eh, afiliada desde los 18. Y, y bueno, nunca he tenido aspiraciones políticas, la verdad ¿no? estaba centrada mucho en mi carrera deportiva, luego aparte pues con el tema de los animales, eh, estudiando hacia, hacia ese lado porque siempre he querido ser veterinaria, al principio no me atrevía pero después de ver ya tantos casos en los albergues uh -huh. de tanto animal pues eso, herido y demás uh -huh. pues ya rompí la barrera y, y me, me empecé a preparar y bueno no, un día, no sé si sabéis un poco la historia que me, llamó, me llamaron de ciudad ¿no? subo un poco de revuelo uh -huh. porque me ofrecieron el número 2 uh -huh. ¿El número 2 nada más que nada menos. Sí, la gente me dice que estoy un poco loca porque desaproveché un 2 y me fui de 11 pero es uh -huh. lo que digo, yo era mi casa yo entiendo que cuando estás hablando de una ideología no puedes estar cambiando de colores uh -huh. desde mi, desde mi punto él? de vista sí, Yo, no, o sea, yo no, no lo entiendo, lo respeto Ajá. por supuesto, pero yo tengo muy claro que, que es cual, cuáles son mis ideas y, y no entendía que, que, me, que me fuera simplemente por, por asegurarme un futuro. Yo si entro a la política es porque quiero cambiar las cosas, uh -huh. creo que es una herramienta maravillosa de poder entrar y cambiar las cosas, de cosas que ves mal, porque es muy fácil quedarte en casa y criticar las malas gestiones o que el deporte va mal o que los animales no se les hace caso. Hablo de mis, Yo como siempre hablo de mi libro, pero es muy fácil quedarse en casa ¿no? y, es, y, y ser crítico en Twitter, ser crítico y no hacer nada. Yo me parece una buena idea, me llamo la candidata, me llamo Suni, Y, y bueno, me ofreció este proyecto, al principio me ha costado un poco asentarme dentro del mundillo este de, de la sí. política, encima me ha tocado vivir un mandato de lo más raro Sí, sí, desde luego movidito está <risa> Y ahora estoy, estoy haciendo un máster pero vamos, brutal en, en, en esto, pero no, estoy súper contenta creo que se pueden mejorar las cosas y, eh, y además estoy convencida de que yo me gustaría, me gustaría hacerlo, me gustaría algún día si me dieran la oportunidad gestionar y, y cambiar Cosas que, que he vivido como jugadora de, uh -huh. de balonmano, que, que, que pues eso, lo, es, lo has sufrido, ¿no? Muchas veces nos cri, eh, criticamos las instalaciones y demás. Creo que se puede ir a hacer mucho, mucho en cuanto a deportes y en protección animal está todo por hacer uh -huh. todavía. Bien, pues eh, vamos a hablar de gestión, precisamente. Eh, si no me equivoco, eh, si el PP hubiera mantenido la mayoría absoluta y hubiese mantenido la alcaldía, yo creo que tú ibas para la concejalada de deportes, ¿no? Lo acabas de decir, ¿no? Que, así, así que creo que estoy hablando ahora mismo con la concejala de deportes en, en la oposición, ¿no? <risa> si no sí, pues no, sí, sí yo el, fiscalizo Entonces, claro, creo que eres la voz más autorizada para que me hagas una valoración de, de cómo está haciendo la gestión en deportes este, estos últimos dos años, ¿no? El, el Partido Socialista en este caso, los mm. Montesinos ¿Qué es lo que se está haciendo bien? ¿Qué es lo que se está haciendo mal en deportes en Alicante? ¿En qué tenemos que mejorar? Pues he sido muy crítica con Eva eh, porque el, Entiendo que a ella, ni sinceramente, bueno, también lo, lo, ha, lo ha expresado públicamente, que, que no le gusta el deporte y que tampoco entendía muy bien de deporte. Entonces, para todos los deportistas, eso como personas pues no, nos toca, nos uh -huh. hiere, porque creo que por lo menos te, te debe gustar o, o entender algo o venir de... Es que es incomprensible ¿no? que la propia concejal pueda decir... Es que no me gusta el deporte y ya está, ya, pero es que estás al, al frente de una concejalía de deportes de una ciudad muy importante y, y creo que te deberías tomar algo más en serio. La he criticado mucho porque la ausencia en, en su concejalía es, creo que he estado más veces yo que ella y, y eso no me gusta. No me gusta como deportista y luego pues, eh, obviamente es, es mi trabajo el fiscalizar todos sus, sus movimientos ¿no? y, y creo que lo deben entender. Uh -huh. Bueno, volvemos aquí un poco a, a lo de siempre, ¿no? Eh, Eva Montesinos es la concejala de deportes, pero claro, también es la concejala de turismo y playas, y me parece que ahora es concejala de un par de cosas más, ¿no? Y de urbanismo. Y de urbanismo, o sea, nada más son... y nada menos, ¿no? De hecho, hmm. es también la portavoz del PSOE, ¿no? En, en, en el Pleno, hmm. e incluso suena para, para alcaldesa, ¿no? Si sí. o sea, En el caso si dimitiera Chavarri. En fin, claro, volvemos a lo de mismo. Es que, claro, son solamente seis concejales y con seis concejales se están cargando con todo el ayuntamiento. Entonces, claro, pues hasta cierto punto me parece hasta normal que, que no le pueda dedicar todo el tiempo a deportes, ¿no? Entonces, te quería preguntar lo mismo que le pregunté a José Luis y le pregunté a Raúl. ¿crees que es viable esto, esto que estamos experimentando ahora en Alicante? ¿Crees que es factible gobernar con solo seis concejales de 29? Ni es factible y además me parece una falta de respeto a todos los votantes eh, nosotros aceptamos el castigo que nos impusieron los alicantinos lo entendimos perfectamente hemos sabido en todo momento adaptarnos a la oposición a aprender, a ir al rincón de pensar y decir, bueno, vamos a hacer autocrítica pero además nos tenemos que, que reformar tenemos que empezar a, a construir Y a, y a dejar de mirar hacia atrás, sino mirar el presente y el, y el futuro. Y creo que el alcalde no, eso no lo está sabiendo leer porque eh, en estas últimas elecciones lo que votaron la ciudadanía era un cambio pero no era un mini gobierno ni un alcalde atrincherado, uh -huh. porque ahora mismo les han abandonado los dos socios de gobierno y este, y este, y el señor Echavarri, eh está totalmente ocupando un puesto que no le corresponde y además está llegando a, a paralizar a, a, a toda la ciudad no, no se puede gestionar con seis, eh, con seis concejales, y volvemos a lo mismo si antes Eva, y pongo este ejemplo porque es lo que hemos hablado eh, no iba a deportes porque tenía áreas importantes, imagínate Ahora. Sí, sí, claro, más precisamente urbanismo urbanismo, es que, eso no, normalmente es la área que más quebraderos de cabeza crean en el Ayuntamiento de eh, Alicante, ¿no? eh, y ahora le ha caído también a ella Además eso creo que Pavón que eh, ha sido siempre muy, muy muy fuerte en la oposición se ha dado cuenta de que hablar es muy fácil pero luego sí, cuando entras a gestionar la, la cosa cambia bastante Pues mira, este esta mes ha ocurrido algo en, en, en Alicante con el tema de las luces de Navidad que te quería comentar porque me ha llamado bastante la atención. Eh, bueno, eh, no sé si estás puesta en el tema. Eh, se hizo un concurso, ¿no? como se ¿Sí? hace todos los años, un concurso público para, para buscar una empresa que pusiera las luces. Se convoca en octubre, bastante tarde. De hecho, la mayoría de empresas ya tienen, están comprometidas con otras ciudades. Sí. El concurso queda desierto por segundo año consecutivo, <risa> dicho sea de paso. Y al final el ayuntamiento tiene que buscar eh, presupuesto, ¿no? Tiene que pedir presupuesto, algo que es legal, ¿no? Cuando ocurren estas cosas, aunque no debería de pasar, pero uh -huh. cuando pasa, pues, eh, busca presupuesto a empresas, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues al final consigue una, en, ya bien entrado noviembre, y se llama Destello, si no recuerdo mal. Sí. Y Destello les dice que, que, claro, que a estas alturas eh, lo que ponían en el pliego, que era que las luces estuvieran ya el 1 de diciembre, que es imposible, ¿no? Y que, que plantean que, que estarán para el 20 de diciembre... Y que, y que además eh, el dinero que les da el ayuntamiento Que probablemente sea insuficiente para las Porque este año querían doblar el número de calles sí. En vez de 20 querían poner 60 una cosa así ¿no? Y ahora dicen, pues con el dinero que nos dais Probablemente no vamos a llegar a 60 Así que pondremos hasta que venga y tal Entonces a mí esto me parecen los primeros síntomas ¿no? de, de un, de un eh, eh, ayuntamiento gobernado solamente por seis personas sí que incluso aunque sean competentes y sean capaces, claro, es que eh, no es no, normal que pasen estas cosas. ¿no? Es que además, a ver, es un poco el modo superandi ¿no? de, de, de esta gestión que estamos viviendo. Eh, no, no, tienen pre, no tienen previsión, siempre le hemos criticado la falta de previsión, la falta de, de tener un plan de ciudad, tú sabes, perfecto. y además es que lo has comentado, no puedes sacar la licitación tan tarde eh, el tema de las luces de Navidad, porque luego, si hay algún imprevisto, pasa lo que pasa y nos metemos el 20 de diciembre sin tener luces. Sí, además el imprevisto es lo mismo que pasó el año pasado, que tampoco era tan imprevisto, Por eso te digo, es que no son capaces ni siquiera pues eso, de, de aprender de los errores, ¿no? Dice, bueno, el año pasado ya lo, lo hicimos mal, pues este año a ver si aprendemos. Y, y bueno, es un poco, es el claro ejemplo de, de, cómo, de cómo, se, cómo están gestionando. Y bueno, eh, quería preguntarte respecto a qué va a hacer el, el Partido Popular, porque, claro, eh, ante esta situación, el. El Partido Popular tiene ocho concejales, ¿no? uh -huh. el, el, PP, el PSOE solamente tiene seis, de manera que, bueno, si gobernara el PP, a lo mejor en algo podríamos mejorar en ese sentido. Pero claro, para que el PP acceda a la alcaldía, solamente hay dos maneras, ¿no? eh, eh, pues siguiendo la ley. Una es que Echavarri eh, dimita y haya una otra investidura, en la cual sí que se podría presentar Barcala o un candidato del Partido Popular. Ahora mismo parece que Echavarri no tiene ninguna intención de dimitir, por lo menos de, de momento. Y la segunda también sería mm, hacer una moción de censura, cosa que en este caso sí que depende del Partido Popular. El Partido Popular no puede, no puede conseguir que Chavarri limita, no depende de vosotros, pero sí que depende de vosotros hacer una moción de censura. ¿Estáis estudiando esto? ¿Os lo estáis planteando? No, no. No, no, la moción de censura no, no pasa por los planes del Partido Popular. Eh, además, nosotros, siempre lo hemos dicho, somos muy respetuosos con la justicia. El único que es esclavo de sus palabras es el, el señor alcalde, porque él puso las líneas rojas que ahora mismo no, no quiere cumplir. Nosotros siempre hemos dicho que confiamos en la justicia, que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y, bueno, en caso de que hubiera una dimisión, porque ya la, la situación judicial del alcalde, es insostenible, eh, por, supuesto, por supuesto, por el bien de los alicantinos y de la ciudad, estaríamos dispuestos a, a, a coger los mandos y las riendas para, para que no se paralice Alicante. Uh -huh. Bueno, yo creo que hablo por el nombre de muchos alicantinos que, que dicen, bueno, pues sí, el, el tripartito este la verdad es que ha sido un poco desastroso, no ha acabado como el Rosario de la Aurora y tal, pero claro, hacemos memoria de la última vez que gobernaba el PP uh -huh. y claro, es inevitable pensar que Aquello tampoco salió demasiado bien, ¿no? Uh -huh. El eh, alcalde se acabó dimitiendo, ¿no? a mitad de la legislatura, hubo una moción de censura también. Salimos en la prensa nacional, ¿no?, por casos de, de Ortiz y tal, sí. ¿no?, por las escuchas telefónicas. Esta misma semana Sonia Castillo ha sido noticia. Ha sido noticia porque intentó recurrir a, a, la, a la audiencia provincial. La audiencia provincial desestimó su recurso y sigue procesada. Sigue procesada, de hecho, ella, el anterior alcalde del Partido Popular, Alperi, Y también Enrique Ortiz, que siempre está en el centro de, de, de todo esto. Sí. ¿no? Entonces, claro, te, te tengo que preguntar, Marisa, eh, de cara a, ahora o incluso a las próximas elecciones, a 2019, ¿cómo podemos saberlo a Alicantinos que, que si vuelve a gobernar el PP que no, va, no nos va a volver a pasar todo esto? Hombre, obviamente eso yo no te lo puedo asegurar, no, no soy o, futurologa. ¿En, en qué ha sí cambiado que... el PP desde entonces hasta ahora? Eh, yo te puedo hablar desde mi grupo municipal. Eh, uh -huh. Estoy muy orgullosa de mis compañeros. Creo que hemos sabido perfectamente encajar los golpes. Golpes muchas veces que, obviamente, aunque haya sido el partido, no eran... Por culpa nuestra, porque casi todos sí. éramos, éramos nuevos o la mayoría ni siquiera tenía... Yo soy consciente que te estoy preguntando a ti que entraste en yeah. 2015 y no tienes nada que ver, 2015, perdón, no nada que ver no, con esto. Pero claro, no. te lo tengo que preguntar porque eres del Partido Popular. Sí, sí, sí, no, no tengo ningún problema, pero sí que es verdad que hemos hecho... Es lo que te decía antes, ¿no? Nos mandaron al rincón de pensar, hemos pensado mucho. Se ha hecho, creo que, movimientos tanto dentro del PP local para... Pues eso, lim... no quiero utilizar la palabra limpiar porque no es, pero sí un poquito para ajustarnos a, a los tiempos ¿no? y, y decir, bueno, se, eh, hemos, hemos hecho cosas mal, también es verdad que hemos hecho cosas muy buenas… Pero a partir de ahora vamos a, a centrarnos, vamos a buscar una línea para que todo esto no se, no se repita, porque obviamente ninguno se siente orgulloso cuando abrimos los, los telediarios nacionales ¿no? y, mm. y vemos a nuestra ciudad ahí. Entonces, eh, creo que todos hemos aprendido la lección, eh, sabemos lo que queremos. Yo desde el Grupo Popular estoy encantada de trabajar con, con mis compañeros, de verdad son personas muy cualificadas, muy válidas y además muy muy muy trabajadoras. Que eso ese tema que me gustaría darle a, a algún toquecito a, por ejemplo, al señor Díez que nos ha acusado de ser unos vagos. Eh, me gustaría saber si él hizo lo mismo en la oposición de lo que estamos haciendo el, el, el Grupo Popular, porque desde luego, y te, y te puedo asegurar que estamos trabajando muchísimo y además eh, centrados en fiscalizar eh, cada gestión que hace el tripartito y en este caso ahora el, el minigobierno, y eh, trazando un plan de, de cara al 2019 de lo que queremos que sea esta ciudad. Yo eh, particularmente estoy muy centrada en... Cómo me gustaría que fuera la Concejalía de Deportes, cómo uh -huh. me gustaría que fuera la... Hasta, fíjate, si hemos, estamos cambiando el PP, de plantearnos a veces eh, tener una Concejalía de Protección Animal. Entendemos uh -huh. que nos tenemos que, que adaptar a los tiempos y que, ¿por qué no?, si se hacen las cosas bien, también podríamos eh, tener una nosotros. Y es un poco, pues eso, el, el estar trabajando. Somos personas súper comprometidas. Eh, nuestro portavoz, mmm, yo tengo solo... Mmm, muy, muy buenas palabras hacia Luis, es una persona, que es un líder uh -huh. y además nos deja trabajar a cada uno en nuestras áreas, que eso creo que es súper importante en, uh -huh. en un equipo de, de trabajo. Bueno, pues mira, te voy a preguntar precisamente por Luis. Eh, y por el 2019 que comentabas. ¿Ves al caldable a Luis Barcala? ¿Crees que puede ser vuestro candidato? ¿O pasará como ha pasado en otras legislaturas que al final viene otra persona de, desde fuera? Bueno, en el caso de Sunino no era una persona desde fuera porque es Alicantina y había estado en la oposición, en, o sea, en el ayuntamiento de Alicante muchos años. Pero claro, precisamente el año que es candidata viene de Valencia, ¿no? Estaba sí. trabajando de... Era consellera, si no recuerdo sí. mal. ¿no? ¿Creéis que el próximo candidato del PP va a salir uno de vosotros ocho? Probablemente Luis, o... ¿O no? Pues no lo sé, no lo sé y no, ni siquiera sabemos si vamos a repetir los concejales que estamos aquí ahora mismo. Entonces no te, no te puedo decir nada. Yo obviamente, además lo digo muchas veces, eh, a mí me encanta cómo trabaja Luis. Me, es, la, capiza, la capacidad que tiene muchas veces a mí me sorprende, sinceramente. Uh -huh. ¿no? de, eh, te pongo un ejemplo, hemos tenido que hacer alegaciones a la ordenanza de protección animal. Y él tampoco que tuviera, estaba muy implicado en cuanto a la protección animal y ha sabido sentarse conmigo y entre los dos trazar unas alegaciones que cuando lo vio la señora Moreno alucinó en colores porque no esperaba que nosotros fuéramos a, a presentar algo así. Entonces la capacidad que tiene para eh, adaptarse a, a absolutamente a todas las áreas, a si hay algo que no sabe estudiárselo y al día siguiente venir con algo estudiado, a mí eso... Me gusta ¿no? y creo que Luis sería un gran candidato para el Partido Popular, pero también es verdad pues que obviamente eso es lo de decidirá a quien, quien, a quien les, les corresponda y desde luego yo como chica de partido y de una persona que además está acostumbrada a trabajar en equipo siempre aceptaré cualquier candidato y lo, lo apoyaré. Muy bien, y bueno, pues para terminar te voy a preguntar por protección animal también, porque tú eres, eres eh, muy animalista, ¿no? Creo sí. que estás en alguna asociación también. M muchas. ¿no? Eso está muy bien. Pues sí. eh, te quiero preguntar también, igual que te he preguntado por Eva Montesinos y te he preguntado por lo que se ha hecho en la Concejalía de Deportes, te quería preguntar también por, en este caso, Marisol Moreno no sí. y, y su gestión al frente de la Concejalía de Protección Animal. Concejalía que dicho sea de paso, ahora que ha llegado el PSOE, bueno, ahora que se ha ido a guañar, mejor dicho, ¿no? Y que ahora gobierna el PSOE en solitario este mismo mes de noviembre, se ha suprimido, mm. se ha integrado en la Concejalía de Sanidad, que es sí. lo que estaba, lo que era, lo que era habitual, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Y, y claro, evidentemente, Marisol se ha enfadado bastante, ¿no? Por, por este respecto. Entonces te quiero preguntar, ¿eh, ¿crees que es necesario que, que Protección Animal sea una Concejalía independiente o se puede gestionar bien desde Sanidad? ¿Cómo ves este tema? Yo eh, me, me gustan las dos opciones. Me gusta que Protección Animal esté dentro de Sanidad, porque entiendo que ya es una concejalía que está hecha, que tiene su, sus funcionarios y sus trabajadores, que, que ya tiene un presupuesto asignado, y además lo bueno que tenemos que, que esté dentro de Sanidad es que, como Sanidad no tiene competen, muchas competencias aquí en Alicante, que depende más de consellería, la concejal o, conce, o concejal que llevara este área podría perfectamente estar implicada en protección animal eh, por otro lado eh, Que fuera una concejalía ¿Qué ha pasado ahora mismo? Pues que se empeñaron en tener una concejalía de protección animal Cuando no podían contratar gente Cuando no tenían recursos suficientes Cuando tenían un, un presupuesto ¿Qué ha pasado? Pues que ha sido una Para todos, creo que para todos los animalistas O para la mayoría eh, Nos ha defraudado un poco no Porque ha sido una ocasión perdida De, de ponerle voz a, a tontos animales que, que, lo están pasando, que lo están pasando mal no Y que, que incluso las asociaciones necesitaban Yo estoy siempre apoyando a, a las asociaciones, necesitan cariño, necesitan ayuda, muchas veces no piden ni siquiera dinero, piden visibilidad ¿no? y, que, y que la gente se, se implique un poquito más en, en este ámbito. Yo creo que, que si por algo se puede caracterizar el, el legado ¿no? o lo que ha hecho Marisol Moreno es sobre todo por intentar cargarse la Feria Taurina, ¿no? sí. es por lo menos lo que más, famoso, lo que más famosa la ha hecho, ¿no? cosa que al final no, no ha conseguido ¿no? porque el PSOE la, la ha renovado. Yo quiero preguntar, sin entrar de al debate de la toromaquia, ¿no? que eso sería muy largo y nos daría un programa entero, ¿es este el principal problema de Alicante en cuanto al terreno animalista? Las asociaciones, ¿qué dicen al respecto? No hay. Cosas peores, ¿no? Animales abandonados y este tipo de cosas que a lo mejor deberíamos de poner más infraestructura. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo y además ese es mi, es mi discurso. Creo que cuando nos peleamos, yo lo, o sea, lo he dicho. Primero, no me gusta la palabra anti-taurino porque yo no me considero anti de nada. Uh -huh. Yo estoy a favor de ello, estoy a favor de la vida, con lo cual obviamente no me pueden gustar los toros. Uh -huh. Pero siempre he dicho que, que el mundo de la protección animal se pierde muchas veces en el camino por luchar contra algo que me van a matar los taurinos y en especial Maricarmen de España, <risa> que creo que, que con la sociedad, conforme vaya avanzando y evolucionando, terminará por desaparecer, porque cada vez hay mayor sensibilidad hacia, hacia el mundo animal, eh, y creo que es un error lo que ha pasado, creo que es un error abrir guerras, creo que lo mejor que había que hacer era construir, eh, estaba todo por hacer, con lo cual me parece absurdo el crear esta, estas peleas ¿no? entre taurinos, antitaurinos, uh -huh. no sé qué, pues sinceramente, yo no los entiendo, pero a la gente que le pueda gustar los toros les respeto totalmente otra cosa porque es una fiesta eh, nacional y es legal, en el momento mm. que fuera ilegal sería la primera que lo mismo estaría ahí diciendo por no. Ley por ley está tipificado como cultura. Por eso, hecho. entonces no podemos perdernos por el camino, entre otras cosas porque eh, que a nadie se le olvide que en España hay 150.000 perros y gatos que son abandonados en el mejor de los casos porque yo estoy además en una asociación de, de galgos solo salvamos galgos y he vivido auténticas burradas y me, me, me, me, me enfada ¿no? cuando perdemos un poco el sentido del trabajo y nos vamos hacia otras cosas que al fin y al cabo pasará lo que pasará con educación, uh -huh. todo cambia uh -huh. Correcto Bueno, pues eh, hasta aquí ¿no? el bloque de, de Alicante, el, el bloque local, creo que está bastante claro todo. Y, y bueno, pues en, en este futuro programa, en estas futuras tertulias alicantinas, también eh, queremos hablar de política nacional, porque bueno, pues también nos interesa, ¿no? A por sí. muy alicantinos que seamos, ¿no? lo, lo que pasa en, en España e incluso en el mundo ¿no? en, el, en el que vivimos, sí. siempre tan, tan convulso. ¿no? Y bueno, pues eh, a los dos anteriores invitados les pregunté por Cataluña y me temo que te tengo que preguntar a también por Qué lo raro. mismo. Me, re me repito como las ostras, ya lo sé, pero es que eh, todas las semanas pasa en algo. Estamos Nada. en, en precampaña electoral. Además, solo y... llevamos tres meses hablando de sí, Cataluña. Sí, sí, pero... sí. Además es que encima es algo que no yo creo que no solamente eh, atañe a España, ¿no? Porque creo que en el mundo también se está hablando de esto, ¿no? Para, para bien o para mal, seguramente sí. para mal, estamos siendo noticia en todo el mundo, ¿no? Sí. Esta semana me ha llamado la atención que, que Ciudadanos les he visto muy eufóricos, ¿no? porque hay una serie de encuestas que les están saliendo bastante bien en, en Cataluña, se están acercando a, a Esquerra, que ahora mismo parece que es el partido que va a ganar las elecciones. A vosotros os sale bastante mal, sí. dicho, dicho sea de paso. <risas> Pero claro, yo es una, eufo una euforia que entiendo hasta cierto punto, porque luego veo las declaraciones de los diferentes partidos políticos. Pedro Sánchez, por ejemplo, dijo el otro día que descarta totalmente apoyar a Ciudadanos. Y claro, digo, es que no me salen las cuentas porque en, para que quitarle el poder a los independentistas ahora mismo deberían de unirse todos los partidos constitucionalistas, sí. todos los partidos españolistas, podríamos llamarlo, ¿no? Pero, pero es que igual que los independentistas se unen muy fácilmente... Los cuatro españolistas mmm, parece ahora mismo ciencia ficción, ¿no? Y creo que sería un error no hacerlo, ¿eh? Sería un error no hacerlo, sí. pero ahora mismo es que no tiene ninguna pinta de que incluso hemos visto como Podemos prefiere apoyar a Esquerra, uh -huh. hemos visto como Pedro Sánchez eh, dice que jamás a la derecha, ¿no? Entonces, claro, eh, ¿tú ves una salida de todo esto? Porque, claro, si vuelven a ganar otra vez a los independentistas, pues vamos a volver otra vez a la, a la casilla de salida, ¿eh? A ver, eh, yo aquí tengo mi propia lectura eh, y es que uh -huh. creo que ahora mismo pues, estamos inmersos en una pre-campaña, luego vendrá una campaña, ha sido todo muy duro, ha sido pues, mucha incertidumbre, ¿no? Y, y pensar incluso, pues eso te recuerda que hemos, hemos evolucionado muchísimo como sociedad, ¿no? Pero te recuerda cuando te remontas al 34, cuando empezaron todas las revueltas, y dices, madre mía. No hemos evolucionado nada esta sociedad como para, para volver a cometer estos errores. Pero creo que cuando pase campaña, cuando pasen elecciones, yo creo que los discursos de los partidos constitucionalistas cambiarán. Estoy totalmente convencida por responsabilidad, por, por buscar una solución a todos los catalanes, absolutamente a todos los catalanes, a los que se sienten catalanes, que creo que han sido siempre muy respetados. Creo que cada uno viva donde viva, se puede sentir de donde se quiera sentir y aquí se ha respetado, en este país se ha respetado pero hay que respetar también a la gente y a esas personas que se sienten catalanas y, y españolas y a todos hay que buscar una solución y creo que la mejor solución es que eh, se tienda la mano que entre todos busquemos eso el, el, el apoyarnos ¿no? y, el, y el intentar pues darle otra vez una estabilidad a Cataluña que está perdiendo día tras día y que además estamos dando una publicidad espantosa sí, de, España, de nuestro luego, país, luego, sí, o sea, sí, sí. de dependencia ...porque claro ves a... Al señor Puigdemont, ¿no? Allí montando cada día una Puchdemonada diferente. Bueno, esta, esta semana ya ha desvariado hasta el punto de decir que, que quiere sacar a Cataluña, que plantea sacarla de la Unión Europea. <risa> y que, y que ¿cómo nos llamamos? Todas las ciudades europeas estábamos anticuadas, sí sí, ¿sí? sí, sí, sí. Que, que, que era un club, ¿no? De carcas o de, de carcas, de algo así carcas dijo, ¿no? sí, sí, sí. Claro, sí es. Eh, además, es que, no sé, Marisa, a mí es que me empieza a recordar, ya cada vez, siempre lo ha hecho, pero últimamente todavía más a, a los Le Pen, a, a Wilders en Holanda. Sí, ¿no? sí, sí. A, A, a los a los que consiguieron el Brexit en, en Reino Unido, ¿no? ¿Y qué arrepentidos están por cierto? Claro, en a, Reino a, Unido. a estos políticos extremistas, ¿no? Que, que ven hacen política de, de confrontación constante, ¿no? Mm. Y, ven, y intentan buscar enemigos en todos los lados, ¿no? Y cuando ya España se le queda corto, pues va más allá y, y buscan también en Bruselas, ¿no? Enemigos. ¿no? Es verdad. Claro, ¿Cómo se hace política así, no? Así es que es imposible. Luego normal que estemos todos peleados. Mm. Mira, Me ha recordado Reino Unido y te voy a contar una experiencia personal. Mi hermano lleva allí, bueno, llevaba llevaba cuatro años viviendo en Londres y ahora ha hecho Un año viviendo en Edimburgo, y bueno, he ido a visitarle cuando, cuando he podido, cuando me ha dejado el trabajo, y hablando con un, un amigos escoceses, uh -huh. fue que dije, mm, es que es lo que tenía que pensar creo que todo el santo mundo, y me dijo, cuando votamos el, el, te, el tema de, de que Escocia siguiera en Reino sí, Unido, sí. Eh, la mayoría, si hubiéramos votado con el corazón, uh -huh. nos hubiéramos ido del Reino Unido. Uh -huh pero votamos con la cabeza uh -huh. porque lo que queríamos era lo mejor para Escocia y no entendíamos que lo mejor sí, sí, para Escocia sí, sí. sería estar fuera de Reino Unido. Uh -huh. Y me quedé así y dije es que le has dado, o sea, tú te puedes sentir súper escocés sí. y, y ya está simplemente por, por intereses, por el bien de, de, de tu país, el pertenecer bueno, en este caso también Escocia y Cataluña no tienen nada que ver, ¿no? Pero he puesto un poco el simil sí, sí, sí. porque me pareció que era lo más lógico y lo más sensato sí. que había escuchado hasta el momento sí, de tanto a, separatismo. Además, a mí es que me, me, me resulta un poco frustrante, ¿no? Después de lo que nos ha costado construir una cosa tan... Que, que, oye, es muy mejorable por supuesto, ¿no? Pero una cosa de unidad como es la Unión Europea, ¿no? Algo que, que nos ha evitado mmm, 50 Años de guerras, que esto en Europa es inaudito, nos hemos es estado verdad. matando a lo largo de toda la historia del continente. Es Algo verdad. que ha abierto las fronteras en el sentido de que, mm, por ejemplo, yo tengo amigos rumanos ¿no? que no podrían estar aquí sin, si no fuera por la Unión Europea. Sí. ¿no? En fin, eh, yo me he ido de Erasmus gracias a la Unión ¿Mm? Europea también, estuve, lo he contado antes, estuve en Toulouse, ¿no? donde aprendí muchísimo. En fin, y claro, veo que va. Eh, es algo que va tan en contra de, de la tendencia, ¿no? De, de hacia dónde tenemos que ir. ¿no? El, ahora, pues ahora ponemos más fronteras, ¿no? Ahora decidimos que, que somos demasiado diferentes. Y del resto el mundo de los está más Y tenemos que poner una empeñamos... frontera entre ellos, y, y, claro, y claro, y en fin. Eh, y claro, lo que pasa cuando Las políticas de separatismo es esto, ¿no? Que empiezas y el límite está muy difuso no Empiezas pensando que te tienes que separar de España Y luego vas buscando enemigos cada vez más Te metes con Bruselas Y claro, te, cada vez estás arrinconando más A, la, a las personas sí así es. Y además, que pasa? Que ya se va a pelear con el mundo Cataluña sí, solo va claro, a ser claro. para Cataluña es, o... es pelearse siempre con el que le, no le dice lo que quiere Y como, como lo que quiere no se lo está diciendo nadie ¿eh? Pues <risa> en eso Europa, Pues ahora ya busca ve enemigos en todas sí. partes ¿no? Es lamentable, la verdad, que creo que de todas formas es un, es no, no no toda la mayoría piensa así sí, yo creo claro, que afortunadamente. Es, eh, con todo este movimiento lo que ha resurgido por ejemplo de resistencia catalana yo creo que mm. el, el chico este que lleva que me encanta que además soy fan eh, creo que lo dijo bastante bien no si es que si les aca, se le sacaba el discurso del separatismo se le sacaba el chollo yo mm. creo que ahí ya, no, ya dio, esto, dio no totalmente yo, claro. la clave Y luego sí que te tengo que decir, que, ya para cerrar este tema, que creo que el gobierno de Rajoy ha estado en algunas ocasiones muy torpe con este tema. Por ejemplo, el día del referéndum, las imágenes que, que se dieron de España o ¿no? la policía tirando pelotas de goma que están prohibidas en Cataluña y tal fueron muy lamentables y encima esto le das publicidad gratuita a los independentistas porque tú les dejas que hagan su absurdo referéndum sí. que no tiene ninguna validez legal que la gente estaba votando cinco veces la misma persona que eso cualquier persona en Europa cualquier yeah. demócrata de Europa diría pero qué, qué barbaridad es esta y tal y resulta que por culpa de, de esto la noticia no fue esa la noticia no fue el, el chanchullo referéndum que montaron sí. sino la noticia fue la policía pegando a la, la gente y tal Además, lo peor de esto. Esto encima yo creo que produce independentistas, ¿sabes? lo cual agranda todavía el problema. ¿eh? Eh, yo en este caso, o sea, las imágenes no me gustaron absolutamente nada, ah, pero sí que soy pro fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Para mí son héroes porque no solo aquí se juegan la vida en, en todo el mundo para, para ayudarnos, para, para darnos seguridad. Eh, lo que pasó el 1 de octubre, pues lamentablemente ellos tenían que cumplir su trabajo era un mandato eh, yo no estoy de acuerdo que se les dejara votar es ilegal tú no, no puedes estar todo el rato poniendo urnas donde a ti pero, te dé la gana Marisa, es decir, es pues que... ahora me voy a independizar de la, de la avenida pero de la es Lera pero es que no servía de nada Sí, si, si por lo sé, menos fueron... sí, lo sé, pero es que si tú dejas abierto a eso es que luego llega un momento que todo el mundo puede hacer lo que le dé la gana y a mí mm. eso tampoco me gusta porque yo quiero que, que me respeten Y sí. yo respeto a la gente, cada uno puede pensar lo que quiera, pero imponer, el, el poner las urnas, el, el dar ese espectáculo... Tal vez sí que tienes razón en que, en que se dieron más importancia a estas imágenes, ¿no? Que uh -huh. a, a todo el mundo no, no, pues no nos gustan, obviamente, creo que nadie sano esa de la cabeza le gusta cómo están viendo lo que están viendo. Pero es que llevaron el tema muy, muy lejos. Muy, muy lejos. Sí, o se ha tenido muchísima, muchísima. Se, se, les, se les podía haber paciencia. metido, metido apresado, metido en la cárcel exactamente igual, a los que se han saltado a la Constitución, sin necesidad ¿no? de, de, sí, de emborronar pero, ese día. Pero ¿eh? también hay imágenes muy feas en sí, cuanto sí. a la gente que decía que iba pacíficamente a votar. Sí, sí, sí. sí, sí. O sea, ha habido policías y, y guardia civil que han, subido, han sufrido agresiones. los de primera mano porque <ríe> mi expareja. Pertenece uh -huh. al grupo de antiterrorismo de, de la Guardia Civil y todos sus compañeros les destinaron a, a Cataluña. Sé perfectamente lo que, lo que han vivido. Uh -huh. eh, sé que son grandes profesionales y que ellos iban a cumplir un mandato. Y claro, obviamente, cuando te lanzan una silla y sí, te rompen sí. el fémur También por eso, pero también es que yo creo que es que se, les fue todo una, se les puso en una posición muy difícil. Fue una, policías, sí, pero es lo que te que digo. Se digo podía y, y que también. se evita. Le dejamos votar y ya está. Sí, que, ese que... ese referéndum raro, esa, ese. Y, todo ilegal, el saltarse las normas y decir, bueno, como no sirve de nada ya, pero es que tampoco sirve de nada que te pinte la fachada entera mm. con un graffiti, pero me estoy incumpliendo, yeah, yeah. ¿sabes? me estoy saltando la, la, la ley, entonces creo que, que hay muchas veces que hay que frenarlo de alguna manera, obviamente, pues lo que te vuelvo a repetir, las imágenes son muy feas, son mm. feas y a todos nos entristecen pero es que llevaron a, al límite a todo el mundo, mm. eh, en este caso creo que que sinceramente, muchas veces yo soy, soy crítica ¿eh? cuando hacemos las cosas mal yo no tengo problema, yo sé reconocer mis errores igual que reconozco los de mi partido, muchas veces hemos sido como muy... pero en este caso intentamos dar un poco de serenidad, ¿no? hasta el punto de decir, es que ya no, no podemos hacer más, es que hay que aplicar la ley y tenéis que, que entender que, que hay una constitución española que marca eh, unas normas de convivencia para que todos vayan bien, porque es lo que te digo es que si empezamos a hacer cada uno lo que nos da la gana los que acabamos a leches al fin y al cabo vamos a ser los ciudadanos sí, no, unos no, no, no. contra otros seríamos Somalia sí, sí, evidentemente bueno y bueno pues ya para terminar eh, también en eh, Turbidas y Cantinas al final de todos los programas haremos también un pequeño bloque internacional ¿no? para comentar alguna noticia destacada ¿no? que, que haya pasado en el mundo Este martes en el, el, el, no sé cómo llamarlo, el chalado ¿no? que gobierna Corea del Norte, pues se le ocurrió lanzar otro misil, ¿no? otra vez crispando a todo el mundo y tal. Hablaremos algún día de, del tema este de Corea, porque yo creo que es una de las cosas que más nerviosos nos ponen a todos, a todos, cada vez que este hombre le da el botoncito rojo. Pero sin embargo no quiero yo que por culpa de este hombre dejemos de hablar esta semana, la que yo creo que ha sido la, la principal noticia, también bastante triste, ¿no? mucho más de hecho, ¿no? que es el, el atentado que hubo en Egipto, ¿no? el que se llevó la vida de casi 300 personas, ¿no? una barbaridad. Y bueno, quería que lo comentáramos porque, quería comentarlo contigo Marisa, porque yo he sacado algu algunas conclusiones de, de, este, de este atentado y una de ellas es que eh, creo que no hay una respuesta conjunta, coordinada de los países cuando ocurren este tipo de cosas. Toda la comunidad internacional se, se lanza ¿no? a dar las condolencias al país afectado, en este caso Egipto, estamos con Egipto, tal, no sé qué, Pero a la hora de la verdad, ningún Estado europeo se ofrece a, al gobierno egipcio a mandarle las tropas para luchar contra los yihadistas, no se abre una investigación en la ONU seria para mirar a ver de dónde han sacado las armas toda uh -huh. esta gente y tal. Solamente, básicamente en Siria, ¿no? Se combate el yihadismo, pero, pero a la hora de la, de la verdad mh, han ocurrido atentados desgraciadamente en todos los países, eh, muchos países de Europa, ¿no? De, de, de, de, de países musulmanes también en estos últimos años, ¿no? Sí. En, en Reino Unido, en Francia, en España, también tuvimos en Barcelona, ¿no? Y... Y a la hora de la verdad, normalmente la reacción es que sale, por ejemplo, en Reino Unido, sale Teresa May ¿no? diciendo, sí, yo soy fuerte, una, una, una muestra de fortaleza, ¿no? Yo combatiré, verdad, pero luego cada país por su cuenta. No me gustaría más coordinación. En Te este voy a sentido. llevar la contraria. Sí, sí, por favor. <ríe> eh, bueno, primero, o sea, el tema del yihadismo, creo que es difícil de combatir, ¿no? Estas personas, estos fanáticos, mm -hmm. solo quieren hacer el mal y les da igual hasta su propia vida, entonces es muy difícil de combatir, no, no es por ejemplo como nos pasó aquí con ETA, ¿no? que al fin y sí, al cabo sí, claro. eran unos cobardes que disparaban por la nuca y era más fácil apresarlos esta gente, esta gente no, esta gente quiere, quiere morir por sus ideales ideales que además lo, que, lo único que los defienden es matando y es, uh -huh. es una vergüenza también es verdad que la sociedad europea además parece que cuando nos toca a nosotros dentro de Europa, el atentado nos duele más cuando pasa con, Egip, eh, con Egipto por ejemplo, no, la, es, es, pasa como un poquito más desapercibido sí, y eso eso me, yo también quería sacar la hoy me da me da, porque me da sí rabia porque que, no dejamos de ser que, que, que personas eso, sí. de, de cualquier país en el que estemos es no y, y parece a veces que nos hemos eh, como habituado no a que sucedan estas cosas y las la pasamos y hay que seguir combatiendo y te decía que te iba a llevar la contraria uh -huh. porque se está haciendo mucho y te vuelvo a repetir lo sé de primera mano uh -huh. por, por mi, mi ex pareja ha estado en Líbano ha estado en Afganistán ha estado en Besmeyá, en Irak y hay muchísimas fuerzas internacionales que están combatiendo desde esos países a este tipo de, de animales que lo único que hacen es buscar el, el eh, pues, eh, sembrar el pánico, ¿no? Y, y lo están haciendo, pues por ejemplo eh, una de las misiones que tienen allí en, en, en el cuartel que además es creo que está creo que el mando lo tiene es italiano Y está italianos, no, perdona, el, el mando el de, es, es estadounidense y español, y están, por ejemplo, adiestrando a la policía iraquí para combatir contra el Daesh. A mí eso me parece una gran medida, creo que para eso están las, las fuerzas de, de seguridad, para, para decirles: bueno, tenéis que hacer esto, porque además yo he, sido, he visto fotos y he visto vídeos, <ríe> y, y ellos no tienen la preparación suficiente. Y no podrían combatir a, a, al sí, Daesh, sí, sí. por ejemplo, por si no fuéramos mm. y, y prestáramos ese servicio. Y creo que que es una gran medida el poder ir allí y decir, bueno, tenéis que hacer esto, tenéis que hacer lo otro, eh, ya te digo de, de poder que ellos sean capaces de, de, de defender ¿no? de, de todo lo que, lo que está pasando con, con esta gente. es que me da la sensación, la sensación de que se va sobre todo a situaciones que ya son límite ¿no? como bien dices, Irak, Líbano, Siria ¿no? pero por ejemplo, Túnez, que es un ejemplo para el mundo musulmán porque es una democracia Pero de, también están, hace... y también están en, en, en Mauritania y también están en... Me, es me, me, me da la sensación de que estos países a veces están un poco solos, pero bueno, quizás sea una percepción equivocada. ¿eh? Yo creo que no pilla muy lejos y muchas veces también es verdad que no, no se da tanto bombo, ¿no? me imagino también porque hay cosas que no se tienen por qué publicitar ¿no? y uh -huh. que las sepa todo el mundo, yo obviamente lo sé porque me ha tocado vivirlo, sí, sí, si sí. no, no lo sabría uh -huh pero creo que sí que se están haciendo cosas, creo que, que entre todos tenemos que, que llegar a lograr una gran convivencia. Y mira, ahora que dices lo de entre todos, una segunda conclusión que he sacado de este, de este atentado, es que mmm, normalmente cuando ocurre un, un, una desgracia ¿no? de esta de este naturaleza ¿no? como tú bien dices, ya sea en Occidente o ya sea en un país musulmán, mm. pues hombre mmm, desde, la posición, ¿no? desde un, la posición de unos alicantinos, ¿no? que aquí ni, ni pinchamos ni cortamos, ¿qué podemos hacer? Pues yo normalmente lo que hago es solidarizarme en redes sociales y Y tal. suele poner muchas veces algo así como eh, están intentando atentar contra nuestra libertad de religión nuestra democracia y, y no podemos permitirlo porque la, la libertad de expresión siempre tiene que ganar al miedo y tal no sí. sin embargo yo alguna vez me he llevado alguna respuesta de algún musulmán que no es que les defienda ni mucho menos ni les apoye Pero tampoco les acaba de condenar en el sentido que dice, bueno, esto también es por, por todo lo que ha hecho Occidente en, en países musulmanes y tal, que es verdad que Occidente ha hecho cosas que son bastante censurables en esos países pero fíjate, creo que este atentado desmonta un poco esa teoría porque ellos han atentado contra una mezquita, sí. este pasado viernes sí. han atentado contra una mezquita simplemente porque una mezquita de ideología moderada sí. porque el sacerdote de dicha mezquita y sus filigreses no hacían lo que los yihadistas querían que hicieran, ¿no? Mm. Y eso ha sido razón suficiente para atentar, y en este caso no estamos hablando de unos que hayan invadido Irak, no estamos hablando, también ha atentado, por ejemplo, en Suecia, que es un país que nunca jamás se ha metido en ninguna historia. Que está pasando caso. mal, eh, Suecia. Claro. Entonces, eh, creo que igual que pasó con ETA, hablabas tú antes de ETA, ¿no? Igual que pasó con ETA, que hubo una época en la, la época dura de ETA en la que digamos que el entorno del PNV no apoyaba a ETA, pero tampoco la condenaba. En el momento en el que el PNV pasó ya a condenar de verdad a ETA y tal... Fue el fin. Fue cuando ETA se arrinconó, ¿no? Sí. Y creo que la comunidad musulmana tiene en su mano mmm, un, un gran papel, ¿no? De que de, de, de verdad eh, condenen en, en su gran mm. mayoría, ¿no? Tanto mm. a las que están allí como a las de aquí, fíjate, como occidente, ¿no? Creo que en su mano está acabar con el Estado Islámico o en ayudar a acabar con el Estado Islámico, ¿no? Sí, además es que creo que tú lo, lo, lo has dicho perfectamente. Cuando una persona justifica entre comillas, justifica que hay un atentado, porque mm. claro, es que Occidente se ha, partado, se ha portado muy mal, es que si estuviéramos siempre así claro, estaríamos a leche, es o sea, que, no, que no deja, justificando que no se, que no no deja de ser verdad, pero claro, es que esto no puede ser ya, una pero, solución. Pero es que no claro. podemos estar así justificando atentados y muertes simplemente porque es que si nos no vamos, vamos hacia atrás. Hay que ya, ser pero crítico gente, con Occidente, pero también hay que ser muy crítico con esto, claro. Efectivamente, que y, y que hay que atajarlo, ¿verdad? y que además sí, hay muchas veces que se ha echado de menos mm. que, la, que la comunidad musulmana saliera y dijera hasta aquí. Sí, sí, sí, sí. Se ha echado de menos. A ver... Que lo, también es entendible perfectamente, ¿eh? o sea, lo que tienen que estar viviendo ellos, pues ese, sí, sí, por ese miedo... Y, y bueno, en, en Alicante y en España hay muchísimos musulmanes, y yo sí que conozco muchos musulmanes que, que sienten una vergüenza tremenda ¿no? de sí. los yihadistas, que los desprecian, que, que todo, ¿no? Pero sí que es verdad que conozco luego a otros que, que, bueno, que no te voy a decir que los justifiquen porque yo nunca he oído a ningún musulmán ¿no? que, que de mi entorno ¿no? uh -huh. que los defienda pero que siempre están con el, con el con la pequeña cantinela, ¿no? De que, bueno, pues, que tal de que si la culpa de todo lo al final es de Occidente ¿no? Y no, es... no hombre, aquí, a, a, aquí al fin y al cabo a, la, la, la culpa, culpa es de, este, de el, los de asesinos. Y cuando fallada. nosotros hemos ido a, a estos países a, a hacer la guerra y tal, también ha sido culpa nuestra, evidentemente. Bueno, pues mira, con esta reflexión era con la que queríamos que te acabáramos. <ríe> Muy bien. A ver, evidentemente los grandes héroes son los que están ahí en el terreno, ¿no? Como tú decías, ¿no? Luchando contra estas cosas y tal, pero si nos Nosotros podemos ayudar también ¿no? de esta manera ¿no? a, a, a, a, en esta lucha. ¿no? A... ¿Sabéis cuál es nuestra, forma, nuestra mejor forma de ayudar y de, de cambiar un poco el mundo? Es educando a nuestros pequeños. Pues sí, educándonos educando, en el respeto, la tolerancia. En el respeto, en la tolerancia supuesto. y la libertad. Y la li el no uh -huh. estar siempre pensando en lo que hemos vivido, lo malo que hemos vivido. No, ya está bien. Tenemos un mundo precioso, un mundo por delante, en el que creo que, que es necesario la, la educación en la sensibilización hacia todo, hacia las personas, el entorno el planeta, los animales, hacia, hacia, hacia, ¿eh? hacia, hacia... Jolín, madre mía, al final me voy a trabar yo al final del programa. Absolutamente a todos, ¿no? Y creo que, que, que, bueno, que, es, creo que eso está en, toda, en nuestra mano, ¿no? Y eso lo podemos hacer cada persona que nos, de verdad nos preocupe lo que está pasando en, en nuestro vale. mundo. El, el de, dedicarnos unos minutos a, a educar a, a nuestros más pequeños para que no eh, caigan en los errores que hemos cometido, pues los sí, mayores. Suscribo cada palabra, ¿sí? hasta los que te vas a Muchas gracias. Pues gracias a ti, Marisa, gracias a ti por venir aquí a, a este a este futuro programa, por por venir aquí a que te conozcamos un poco más. Me encanta y, estar con vosotros. Y bueno, pues te te veo en enero. Como vale. le he dicho a los anteriores invitados, en enero no será tan fácil, porque en enero te traería yo otro tertuliano de otro partido para que para que discutamos Sí, si es él. José, te me llevo bien con él. Nos unen muchas cosas. José, te es un encantador. Sí, sí. <risa> además, el deporte, y me llevo muy, muy bien con él, además, sí que es verdad que siempre le, le he valorado la, la buena gestión que está haciendo uh -huh. mira que es difícil, sí, ¿eh? o sea, me refiero difícil a, un, a una ah, político, uh, hablar bien lo sí. he no, dicho, no es habitual lo he dicho. de la política me gusta, o sea, me gusta reconocer cuando se hacen las cosas bien y mi trabajo uh -huh. también es, es denunciar las cosas que se hacen mal José pues que por cierto se acaba de convertir en portavoz de su partido en ah, San Dios Vicente, mira, no sí, ha dimitido el que estaba y se ha convertido él Ah, pues mira, sí, lo esperemos que le escribo. Saque, esperemos que saque una horita todos los meses para venir aquí por los, seguro por los Pero bueno, le mandamos un saludo desde aquí. Sí. Y bueno, pues el próximo semana volveremos a tener otro invitado. No vamos a decir quién, ¿no? De momento no estoy diciendo nunca quién para crear sorpresa y crear expectación. No vamos a desvelar el misterio, ¿no? Hasta la semana que nos se escuche. Bien, eso. Yeah, yeah, sí. Y a partir de enero, pues tendremos ya el programa. Tendremos, estaremos ya con estas tertulias alicantinas que tanto nos apetecen a todos y os esperamos a todos, para, tanto a tertulianos como a oyentes sí. para que nos acompañen en este proyecto. Muy buenas tardes, esto es Hoy Radio, la radio de la Organización Impulsora de discapacitados en España. Les ha hablado David Rubio, para todo Alicante, para todo el que nos escucha también a través de la web a, a lo largo de todo el mundo. Y nos vemos en el, el siguiente programa. Adiós.